Hace no tantos días estábamos escandalizados con que las infantas se hubiesen vacunado en los Emiratos Árabes. Los días sepultan las noticias a un ritmo frenético, así que vayan pensando que lo que hoy les escandaliza puede quedar en nada mañana mismo. Son las seis de la mañana, las cinco en Canarias. En la cadena Ser, hoy por hoy. Hola, muy buenos días. Es lunes, empezamos una nueva semana en la que recordamos el primer aniversario de la irrupción de la pandemia en nuestro país y en nuestras vidas, pero en la que nos va a tener ocupados la crisis abierta en la derecha tras la moción de censura en Murcia y la convocatoria electoral en Madrid. Esta mañana Inés Arrimadas reúne a su ejecutiva en un intento de recomponer la situación de su partido, literalmente roto tras las fugas murcianas y otros abandonos. Ciudadanos ha perdido pie y está a punto de perder cualquier tipo de influencia en la política española. Ya no solo por la OPA lanzada públicamente por parte del PP, sino por su mala gestión interna. La moción de Murcia ha acabado siendo una auténtica chapuza y esta pugna entre el PP y Ciudadanos tiene otra consecuencia nefasta para la política española. Isabel Díaz Ayuso está arrastrando a Pablo Casado hacia terrenos que él dijo que quería abandonar, hacia las proximidades de la ultraderecha. Y así está el patio, mientras Vox se frota las manos. Su irrupción en el Parlamento de Cataluña fue un aviso en toda regla y ahora la debilidad de l La derecha tradicional, la derecha necesaria en este país, le coloca n una posición inmejorable para ir recibiendo con la puerta abierta a todos los desencantados. La herida dentro de Ciudadanos y la herida entre este partido y el PP debe cerrarse lo antes posible porque mientras ellos se pelean van abonando el terreno a la ultraderecha. Hay que ir con mucho cuidado. á n g e l s Barceló. Y Hay que aprovechar este inicio de la semana porque conforme avancen los días se nos vendrá el frío e incluso la nieve, Jordi Carbón. Frío, de momento, también hacia esta hora. Si bien hoy, como va a ser un día radiante, parecido al de ayer, muchas horas de sol en la mayor parte del país, las temperaturas podrán subir. Pero en estos momentos hay que abrigarse, como cualquier mañana de invierno, helando en prácticamente todo el interior, norte de, todo el interior de la mitad norte de la península. Después, durante la tarde, las máximas se situarán entre los 15 y los 20 grados. Algunas nubes en el Cantábrico, también en el Pirineo, poco activas, y viento fuerte del norte en el Valle del Ebro, también en los Pirineos. A las once de la mañana, Inés Arrimadas reúne a la ejecutiva de su partido en un momento crítico para Ciudadanos, con fugas muy sonadas tras el fiasco absoluto de la operación para descabalgar al PP del poder en Murcia. La reunión de esta mañana no solo se va a dedicar a analizar esta crisis, sino que va a servir para que Arrimadas introduzca algunos cambios. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Ciudadanos se prepara para ampliar los órganos de dirección e incluso para apartar a alguno de los integrantes actuales. Será el precio que se pague por el desastre en Murcia. En las últimas horas, el Que fuera secretario de Organización de Ciudadanos y hasta ahora senador del partido, Fran Herbías, se ha ido al Partido Popular y en la calle Genova lo han celebrado. Dar la bienvenida a los afiliados, a los simpatizantes, a los concejales, a los alcaldes, a los diputados, a los excargos de Ciudadanos que decidan dar el paso de sumarse a este proyecto común para vencer a la izquierda, tal cual ha hecho Fran Herbías, el secretario de Organización de Ciudadanos. Ciudadanos con Albert Rivera. Ciudadanos intenta taponar las fugas como puede y se esfuerza en construir la imagen de un PP que, incluso en este contexto, echa mano de su historial para corromper a cargos de otros partidos. Esos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia y que desde esta, este mismo atril yo he denunciado la semana pasada, quiere extenderlo. A toda España. Lo que decía a y e r e m u n d o Val y en el PSOE, intentan, insisten en defender la moción de censura que va a camino de ser uno de los fracasos más sonados de las cocinas políticas de los asesores y los estrategas. La moción que presentamos con Ciudadanos en Murcia fue un intento de acabar con la corrupción que ya no salpica al Partido Popular, sino que lo inunda. Y la respuesta de Casado ha sido exactamente la misma. La de quienes le precedieron en el puesto, intentar tapar la corrupción con más corrupción. Hoy los tres diputados murcianos que pertenecían a Vox van a decidir qué hacen con sus votos. Ellos podrían hacer que triunfara esa moción. En todo caso, el Parlamento Autonómico tiene que fijar definitivamente una fecha para el debate. En Madrid la campaña está ya lanzada definitivamente después de que la justicia confirmara ayer que prevalece el decreto de disolución de la Asamblea sobre el registro de las dos mociones de censura presentadas en Madrid. Cabe recuerdo contra la decisión del Tribunal Superior, cabe recurso contra la decisión del スタジオの皆さんは。 Y la pandemia ha terminado por pasar a un segundo plano. Los datos siguen en una meseta de contagios, incidencia y ocupación hospitalaria. En los próximos días nos acercaremos a la barrera de los 100 casos por 100.000 habitantes. Los nuevos contagios se van a mantener estables, así que algunas comunidades siguen dando pasos en sus desescaladas. En Cataluña, por ejemplo, hoy se recupera parte de la movilidad entre comarcas. En la comunidad valenciana se amplía foro de bares y restaurantes. También en La Rioja. Madrid solo tiene confinada una zona básica de salud, pero Extremadura ha optado por endurecer el cierre perimetral y lo extiende desde el puente de San José hasta el 9 de abril. Además, por Portugal inicia hoy su propia desescalada después de un confinamiento duro de semanas, mientras en Italia afrontan el proceso contrario. Inician de nuevo un encierro ante el repunte de c o n t a g i o Y en la agenda de este día, cumbre franco-española, en el lugar en el que está enterrado Azaña, Macron y Sánchez retoman las cumbres bilaterales con este homenaje al exilio. Hoy además está citado como testigo á n g e l a Cebes en el juicio por la reforma de la sede del PP. Y hoy también debe declarar como imputado Juan Carlos Monedero. El juez sospecha que el contrato por 26.000 euros que firmó con Neurona es falso. El Sevilla se lleva anoche el d e r b i y h o y el Barça recibe al colista para completar la jornada de liga. s a m p e buenos días. Buenos días, Ángel. Barça Huesca desde las nueve de la noche en el c a m p Nou. con posibilidad de recortar más distancia con el Atlético. La victoria les dejaría a solo cuatro puntos de los r o j o y blancos. Kuman se suma a la filosofía de Simeone. Partido a partido, como hemos hecho últimamente. No mirar la tabla, no podemos fallar mucho más porque Atlético va fuerte, Real está ahí también. Pensar en nosotros mismos, partido a partido. De anoche, Sevilla 1 Betis 0 en el Derby, Golden n e s i r e l Sevilla se afianza en la cuarta plaza y el miércoles recuperará el partido que le queda pendiente de la segunda jornada. Recibirá a Leche l en el Sánchez p i z j u a n También se completa hoy la jornada 29 en segunda al Mería Alcorcón a las 7 de la tarde. El compadre Pepe, le el camino. Bueno, estaba ayer por la noche Pepe un poco. Conceptual, digamos.、Eh, lo vamos a comprobar en el tuit de Pepe de esta mañana. Elecciones a la comunidad de Matrix. ¿Socialismo o libertad? Ay, Morfeo, qué larga se nos va a hacer la madriguera de conejos. Si llego a saberlo, me tomo la pastilla azul. A mí no me timas más. Firmado NEO. <risa> bueno, <Pues> además, <risa> habla en chotis. s e ha quedado ese tono desde sí, la semana pasada. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, muy conceptual,、eh, realmente. Muy conceptual. Yo hoy no le voy a dar muchos likes. Quien se haya perdido Matrix no, no, no ha tenido. Por eso, papa, por eso, p o r eso claro. Claro. Luego lo voy a tener que decirme los c a i s Porque nos hemos quedado así un poco fríos. Bueno, venga, la música. Sí, es que si no has visto Matrix, no. Ya, claro, claro. Hay que elegir esta mañana entre esto. Bueno, entre esta canción que no termina de romper, de arrancar, de arrancar <risa> está ahí como p e n s a n d o s o l o de Beyoncé o esta otra canción. ハン ídolos Grammy、s n a informanos。 Pero ¿Qué, vamos qué a ver, ¿qué, ¿qué me vas a hacer? Que me decida por una de las dos. Bueno, como si fuera j u a d o de los g r a m m y yo, yo, pues sí, Beyoncé siempre a m u e r t e O sea, es que esa reina, por mucho que esa canción no nos guste y que nos parezca que no termina de arrancar, su trayectoria es indiscutible, vamos. Sí, yo también, yo Beyoncé, yo es Beyoncé. Es, que Beyoncé, o sea, es una Beyoncé, diosa de la vida. Está bien que nos vengamos arriba, pero tampoco va a ser este programa el que critique a Beyoncé, ¿no? <risa> sí, sí, ¿por qué no? Porque no, Podemos criticar y luego cambiar la, la vida.、Piñón. Ah, vale, vale. Había un partido que lo hacía. Lo que no sé es qué, qué ha pasado con ese partido. <risa> que cambiaba de opinión. Pero Beyoncé ha ganado Grammys,、eh, lleva ya 20. Cuatro Grammys, lleva ya 28. Es la mujer que más Grammys ha ganado en la historia. Es la diosa. Es una diosa total.、Claro、sí, una diosa. Y Taylor Swift también ha ganado Grammys.、Uh, sí, ha ganado uno. Esta noche ha h e el mejor, Chaldi, mejor álbum. Mira. s t n el m n Taylor Swift, que también está muy bien. Sí, vamos a mí me gusta、eh, pero, a m a r Taylor Swift. Ya, pero la comparas rollo, con la de fuerza、moña. de Billions. Le falta fuerza. Le falta fuerza.、Claro. Le falta fuerza. Oye, en cualquier, caso, en cualquier caso, en cualquier ha sido una noche de mujeres. De mujeres, viendo, sí, y de mucha reivindicación,、sí. Oye, no he mirado cuál de alito de, de hoy, lipa, no, lipa, no de la he mirado. El q u é n o el mito de hoy, de las、ah. 10. A, la a la pedrada, que todos tenemos una pedrada. Ah, el de la pedrada, sí. Es verdad. Todos tenemos una pedrada. Todos. Y quien diga que no, m i e Uno, varias. Exacto. Como mínimo, una. Hay algunos que más de u n a Como mínimo, una. El mito t o d o s tenemos una p e d r a El problema es que habitualmente siempre ves la p e d r a d e l otro y no ves la tuya. Pero entonces e s e m i t o no se puedes d e montar porque、claro、verdad que es verdad que todo el mundo、sí. tenemos una pedrada. Bueno, pero habrá gente que no considerará que, que,、no que, no no、que no la tiene.、No tiene no、y en este equipo más porque el turno lo favorece mucho. Acabamos todos、favorece、con cuatro、pedra. o cinco pedradas. Favorece las pedradas y favorece que acabemos tirándonos piedras a la cabeza también. No, Yo creo que todo、oh, sí. el mundo ve su pedrada pero no la quiere reconocer. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a、claro. empezar a reconocer nuestras pedradas para que la gente se anime y participe. ¿no? ¿Eh, ¿Queréis hacer una terapia así de grupo? Es que son y d e z Se va a quedar アゲスティックウェイツウォンモンタ Pedro Blanco. 6 y 11 minutos de la mañana, 5 y 11 minutos en Canarias, así que hoy, esta mañana, todos pendientes de la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, a partir de las 11 de la mañana. Con cambios en la dirección del partido, que Inés a r r i a d a s quiere reforzar. Quiere convertir、eh, esos cambios, la introducción de nuevos nombres, ya veremos si la salida de alguno de ellos, en la respuesta que ella da, que el partido da al fiasco absoluto de la moción de censura en Murcia, a la salida de cargos en esa comunidad y a la que se teme sea salida de otros cargos en el resto del país. Oscar García, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Y、sí, a las 11 está previsto que comience, va a ser a puerta cerrada. Primero Arrimadas va a explicar su visión de lo que ha sucedido en esta frenética semana y después los miembros de la ejecutiva. Podrán intervenir. Pero para frenar las críticas, Arrimadas va a llevar bajo el brazo una remodelación de los órganos de dirección de Ciudadanos, que es lo que pedían desde hacía semanas los más críticos. De momento, lo que conocemos es que se ampliarán tanto el comité permanente, hasta ahora con seis personas, como el comité ejecutivo, compuesto por unas treinta. Se ampliarán y también habrá algún cambio de miembros ya pertenecientes a ellos. La dirección descarta al cien por cien la dimisión de Arrimadas porque sería, dicen las fuentes consultadas, darle el placer al PP de terminar con. El partido en dos días. En todo caso, algunos de los asistentes sí tienen previsto expresar su malestar por cómo se ha gestionado el asunto de Murcia y de Madrid, y algún miembro pedirá un congreso extraordinario para que elija la militancia. Fran h Erbías, que como senador de Ciudadanos deja un historial bastante irrelevante, pero que sin embargo sí tuvo poder con Albert Rivera como líder de Ciudadanos, él fue secretario de organización de ese partido. Bueno, Fran h Erbías, después de haber sido. Crítico, muy crítico en ocasiones con el Partido Popular, ayer anunció que se marcha al PP. Es la primera fuga de cierto nivel que se anuncia en Ciudadanos. El Partido Popular tiene sus puertas más abiertas que nunca para dar la bienvenida a 33 nuevos afiliados, pero también en una semana como esta, dar la bienvenida a los afiliados, a los simpatizantes, a los concejales, a los alcaldes.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 Fran Herbías, el secretario de Organización de Ciudadanos con Albert Rivera. Bienvenidos a todos. Este es el proyecto común del centro derecha español. Es lo que decía ayer Antonio González Terol. El Partido Popular, por tanto, recibe con los brazos abiertos a Fran Herbías. El Partido Popular tiene en marcha una nueva trama de corrupción. Quiere comprar voluntades. Quiere comprar personas. Han abierto su caja B. Y están dispuestos a pagar para comprar a gente de ciudadanos. Esos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia q u i e r e extenderlo. A toda España. Y esta es la respuesta que ayer daba Ciudadanos en boca de Edmundo Val, que intenta desviar la atención hacia las maniobras sucias, dice, del Partido Popular. Bueno, el caso es que hoy Ciudadanos analiza cómo responde, cómo intenta taponar las fugas, cómo intenta recuperar una parte del prestigio, y ha sido bastante que ha perdido en las últimas horas, del prestigio que le quedaba. Habrá elecciones en Madrid, serán el 4 de mayo. La justicia ayer avaló el adelanto e l e c t o r Había acudido la Asamblea de Madrid, la mesa de la Asamblea de Madrid, ante la justicia para pedir medidas cautelarísimas, para pedir que se suspendiera la aplicación del decreto de, de disolución de la Asamblea y de convocatoria de las elecciones. Pero los jueces han dicho que no, que、eh, vale más. Porque se firmó antes ese decreto de disolución de la Asamblea y convocatoria electoral que las mociones de censura que se presentaron horas después. Alfonso Ojea. La sección octava no llegó ayer a un acuerdo de resolución, por lo que será hoy el día en que debamos conocer esta decisión. A media mañana termina el plazo desde que el recurso fue registrado. Sobre la mesa de los cinco jueces de la sección octava, virtual, porque las reuniones que mantienen los magistrados son telemáticas, el enrevesado asunto de los plazos en los que entra en vigor la disolución de la Asamblea. Y los jueces pues, resolvieron esos enrevesados plazos con、eh, esa decisión que comentábamos antes. Evidentemente, esta información era previa ¿eh? a que se tomara la decisión en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La decisión fue que efectivamente en los plazos se imponía la、eh, disolución de la Asamblea y la convocatoria electoral y no, por tanto, las mociones de censura. La maquinaria está en marcha y Madrid está ya en campaña electoral. Bueno, lo está en realidad desde la semana pasada, porque. Incluso en quienes habían presentado la moción de censura, las mociones de censura, existía la certeza de que Madrid se encaminaba de manera inevitable hacia las elecciones. Así que el Partido Popular confía en ganar las elecciones, Vox en ser fundamental para la formación de gobierno, el Partido Socialista en salvar los muebles, también más Madrid,、eh, Ciudadanos en no desaparecer. Estas son algunas de las claves de esa campaña que se ha abierto ya. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días, y el PP da por hecho que va a conseguir mayoría absoluta en esas elecciones. Elecciones anticipadas y espera que no haya más recursos por parte de la Mesa de la Asamblea, que hoy se reúne precisamente para decidir si sigue la vía judicial ante el Supremo. Alfonso Serrano es el portavoz del PP en el Parlamento Regional. Y confiamos en que mañana, en la reunión de la Mesa de la Asamblea, no haya ninguna nueva triquiñuela y se asuma lo que ha dicho el Tribunal s u p e r i o r de Justicia: que prevalece el derecho a votar. Los grupos que presentaron las mociones hoy, después de la sentencia, dicen que están dispuestos a dar la batalla el 4 de mayo. Ángel Gabilondo p s o e Mónica García, Más Madrid. Estoy dispuesto, estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid. Desde Más Madrid estamos preparados. Le vamos a poner alma, corazón, Y cerebro para que el 4 de mayo podamos despedir a la peor presidenta en el peor momento. En Vox celebran el adelanto electoral. Ignacio Aguado de Ciudadanos insiste en que es la peor decisión en el peor momento. Y Murcia. En Murcia, la Asamblea tiene que fijar definitivamente la fecha para el debate de la moción de censura. Será esta semana. Sigue existiendo la incógnita de qué van a hacer esos tres diputados de la Asamblea murciana que pertenecieron a Vox. Son tres. Sus votos permitirían que esa moción de censura triunfara. Ya, desde luego, sería la manera definitiva. De rizar el rizo de una desastrosa operación política. Vamos hasta Murcia, m a i k a Sánchez. Buenos días. Buenos días. La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional se reúne esta mañana a las nueve y media para tomar la decisión y ordenar la fecha del debate de la moción de censura presentada por Ciudadanos y p s o el e pasado miércoles diez de marzo. Desde ese día está anulada toda la actividad parlamentaria en la Asamblea Regional, también toda la de esta semana, a la espera de fijar la fecha de ese debate. ¿Qué se espera? Lo más probable es que sea miércoles y jueves de esta m i s m a Semanas. e i s y dieciocho minutos de la mañana, cinco y dieciocho minutos en Canarias, hablemos de la pandemia, así que no ha desaparecido, por mucho que la política con sus Errores de cálculo nos haya hecho en las últimas horas dedicarnos fundamentalmente a mirar a la política. La pandemia decía: los datos del fin de semana, ya saben que el gobierno no los actualiza, que los conoceremos esta tarde, pero los que sí van aportando las comunidades autónomas confirman que efectivamente estamos en una fase de meseta en la que los contagios、eh, se estabilizan y en la que la incidencia por 100.000 habitantes va bajando poco a poco, punto a punto. Elena Castro. Los datos han bajado, de hecho, en casi todas las comunidades autónomas. En Castilla y León se han registrado. de Un 45% menos de infectados del sábado al domingo y las cifras en Cataluña son similares a las de principios de diciembre. En Baleares y Extremadura no se ha confirmado ningún fallecido este domingo y en Euskadi ha subido medio punto a la tasa de positividad. En Madrid se han notificado este domingo 18 fallecimientos y casi mil positivos menos que el sábado. Sin embargo, la presión hospitalaria ha subido. En Galicia y Aragón han bajado los positivos, mientras que Murcia y Cantabria han subido los casos confirmados. También aumentan en Melilla y Ceuta, que son los territorios con mayor incidencia. De todo el país. Este lunes, como comentabas, el Ministerio de Sanidad actualizará los datos del fin de semana. Bueno, la desescalada sigue adelante en algunas comunidades autónomas. Vamos a buscar algunos ejemplos, cosas que empiezan a ocurrir hoy, que cambian hoy en algunos lugares. Por ejemplo, en Cataluña, que en parte, al menos en parte, recupera la movilidad interior entre las comarcas. Barcelona, Sergi López, b o n d í a Hola, buen día. Se puede cambiar de comarca, pero solo con los convivientes. Los MOSUS pueden pedir documentos acreditativos de que se pertenece a una misma burbuja. Los hoteles de las zonas turísticas han recibido muchas reservas desde que se conoció la noticia. Además, los comercios podrán abrir en fin de semana con un 30% de su aforo y también reabrirán las salas de juegos con este mismo límite. También vuelven las competiciones deportivas federadas para menores de 16 años y en ámbito cultural se recuperan galas y entregas de premios. Se mantiene el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y el cierre perimetral de Cataluña. En la comunidad valenciana también se abre algo más: la mano con la Hostelería, forma parte de ese proceso de desescalada. Y además se inicia la vacunación masiva de profesores. Radio Valencia, Anatánez, buen día. Buen día. Desde este lunes reabren los gimnasios, las piscinas, los centros deportivos con un tercio de su aforo. Se podrá abrir parte del interior de los bares, las terrazas al 100%, eso sí, mesas de no más de cuatro personas. Y hoy empieza el proceso, como dices, de vacunación de los profesores. Se va a aprovechar las vacaciones que se mantienen, aunque no haya Fallas ni Magdalena. En seis días se va a vacunar a 116.000 docentes y trabajadores de centros educativos en 23 municipios. Distribuidos por todo el territorio. Según Sanidad, en estas dos semanas ha aumentado en más del 40% el número de personas con la pauta completa. Madrid desde hoy tiene solo una zona básica de salud confinada. Los datos de Madrid también han ido mejorando. Es verdad que a un ritmo menor que en el resto de comunidades autónomas, pero son mejores ya que hace unas cuantas semanas. La Rioja también rebaja un grado su semáforo, así que la hostelería puede aumentar hasta el 50% el aforo interior. Sin embargo, hay otras comunidades que han decidido endurecer las restricciones. Es el caso de Extremadura, que、eh, decide extender el cierre perimetral más días de los que en un principio se habían previsto. Ya no solo afectará ese cierre al puente de San José y a la Semana Santa en Extremadura. José Emiliano Marrera, buenos días. Buenos días, Pedro. Una decisión que se extiende del 17 de marzo al 9 de abril, desde antes del comienzo del puente de San José hasta el final de la Semana Santa. Una decisión que tomaba la Junta en reunión extraordinaria este pasado fin de semana, debido a que la incidencia acumulada sigue creciendo ligeramente. Hace unos días la propagación del virus estaba por debajo de los 45 casos por 100.000 habitantes a los 14 días. En la última jornada esa cifra está en 54,13. Por tanto, desde este miércoles se cierra la comunidad, toque de queda a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. En el interior de bares, cuatro personas, terraza 6, y solo se permitirá la reunión de convivientes en espacios privados. Vamos a fijarnos también en cómo evoluciona la pandemia fuera de nuestras fronteras. Pero nos vamos a quedar cerquita, muy cerquita, en Portugal, la Hola, La tercera ola de la pandemia allí también está mejorando poco a poco. Así que desde hoy en Portugal se relaja algo la restricción. Prácticamente total que mantenía confinado al país. Lisboa, Lucas f o n t El gobierno portugués solo permitirá por ahora la vuelta al colegio de los alumnos de hasta cuarto de primaria y la reapertura de algunos comercios como librerías o peluquerías. El objetivo es reabrir el resto de actividades después de Semana Santa. La última fase está prevista para el 3 de mayo, aunque los expertos ya han advertido de que será difícil mantener las líneas rojas fijadas por el gobierno. Una incidencia por debajo de los 120 casos por cada 100.000 habitantes y un índice de transmisión inferior a 1. Pero las cifras de momento son positivas. El país ha registrado 15 muertes y 541 contagios en las últimas horas, datos parecidos a los de finales de verano, y hay 243 personas ingresadas en la SUCI, dos menos que el límite recomendado por los expertos. La tercera ola está siendo irregular, sí, mientras en algunos países baja, en otros países, Italia, por ejemplo, sube y eso obliga a tomar nuevas medidas, Bayo. Sí, Italia ha impuesto hoy nuevas restricciones ante el aumento de los contagios que han subido un 15% en la última semana. Desde este lunes, 43 millones de italianos, es decir, dos tercios de la población, vuelven al confinamiento domiciliario y tendrán prohibido desplazarse. Durante las vacaciones de Pascua. Se suspenden las clases para 7 millones de niños y cierran los comercios no esenciales. Incluidos los bares y restaurantes de Roma, donde ayer miles de personas apuraban lo que decían eran las últimas horas de libertad. En Francia, este domingo se registraron 29.000 nuevos contagios y las UCIs de París vuelven a saturarse de pacientes con COVID. El portavoz del gobierno. 東ーのトラックの時は、このトラックの時は、このトラックの時は、この a ラックの時は、 Este lunes, más Liga, más Carrusel. Fútbol Club Barcelona, Huesca. Marque Messi, la tiene el argentino de espaldas, la deja de cara para Ailash, le pega Ailash, no, driva Ailash, ahora sí que le pega, ¡qué golazo! Desde las nueve menos diez de la noche, te lo cuenta la familia líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, cadena ser número uno en deporte. La cadena Ser. Hoy por hoy. Con Pedro Blanco. Seis y veinticinco minutos de la mañana, cinco y veinticinco minutos en Canarias. Algunas cosas que van a pasar hoy. Enseguida nos contará Inma Carretero que hoy hay fijada una cumbre bilateral entre Francia y España. Es una manera de recuperar las cumbres bilaterales que. Con esto de la pandemia、eh, quedaron a un lado. De hecho, muchas de las cumbres han dejado de ser presenciales. Esta no, esta no va a ser. Enseguida nos d a más detalles, Inma Carretero. También en la agenda del día, cita judicial. Continúa el juicio por la reforma de la sede del Partido Popular. Ya saben que la justicia investiga intenta aclarar si esa reforma se pagó con dinero negro, si se pagó con el dinero que el Partido Popular iba metiendo en la caja B del PP. Hoy le toca el turno a Ángela c e v e s fue secretario general del Partido Popular, va a ser uno de De los nombres de relumbrón del Partido Popular del PP que declaren a lo largo de todo este juicio. Lo h a c e como testigo, Miguel Ángel Campos. El exministro y ex secretario general del PP, Ángel Aceves, será interrogado por la compra de acciones de libertad digital con dinero de la Caja B. Según Bárcenas, fue Aceves quien dio la orden de ayudar a este medio porque en 2004 defendía, como el PP, la teoría de la conspiración del 11M. A Aceves también le preguntarán si cobró sobresueldos en negro.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 La caja B del PP. Y en el ámbito judicial también hoy citado a declarar como investigado, como imputado, Juan Carlos Monedero, ante el juez que está investigando, entre otras cosas, si un contrato que Monedero firmó con la consultora Neurona, por algo más de 26.000 euros, es o no un contrato falso. Ese contrato, además, se formalizó poco antes de que、eh, p o d e m o s encargar a esa misma consultora algunos trabajos de carácter electoral. Monedero, por cierto, que、eh, a través de su abogado intentó la semana pasada que la justicia le permitiera. Entrar al tribunal de Tapadillo alegó、eh, razones de seguridad, de seguridad、eh, física y también de seguridad de salud pública por la pandemia. Sin embargo, los jueces,、eh, quien se encarga de tomar esas decisiones, rechazó la petición de Monedero. De dos minutos para echar un vistazo al mundo. v Alemania ha arrancado este domingo un año de elecciones y lo ha hecho con dos derrotas regionales para la CDU de Angela Merkel, castigada por la gestión del coronavirus y la corrupción de varios diputados en la compra de mascarillas. Un vara palo para el partido de la canciller a solo seis meses de las generales de septiembre, con las que Merkel pondrá punto final tras dieciséis años en el poder a su carrera política. En Myanmar, la Junta Militar ha decretado la ley marcial en varias zonas del país. s p o r r e n e de s e p t i e m b e Lo hace después de que ayer fallecieran otras 39 personas en las protestas contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Hoy, por cierto, están previstas nuevas marchas mientras la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, comparece ante los tribunales para responder por cuatro delitos de los que está acusada por los generales. En Siria se cumplen diez años de las protestas que desembocaron en una guerra civil que ha expulsado del país a más de cinco millones de personas. Apenas un cuarto de millón ha regresado en los últimos años. La mayoría se niegan a volver por miedo a las consecuencias económicas y de seguridad. Álvaro z a r s a m a r e ñ o ha hablado con algunos de los refugiados sirios que permanecen en el campo jordano de Saatari. Desde que unos meses después del levantamiento popular en Dara empezaran a salir sirios del país, más de 5 millones y medio lo han abandonado. Según estimaciones de Naciones Unidas, solo 260.000 han vuelto, unos pocos miles en este último año. Eso coincide con los noes rotundos estos días al preguntar a los refugiados aquí en Jordán.、Los、quiero Naciones、no Nunca olvidaré mi país, nos dice m a i s a en su casa contenedor del campo de Satari. Pero nos hemos adaptado a una nueva vida aquí. Espero, añade, que esto no sea definitivo. No volvemos por el régimen, dice claramente, porque todavía pueden llamar a filas a m i l i t a e La vida allí es muy dura ahora mismo, añade él. Todo es muy caro, no hay trabajo. Sería empezar con menos de cero, porque como otras muchas familias, sus casas allí quedaron destruidas o han perdido la propiedad.、Y、realmente termina, la guerra no ha acabado, no es seguro volver. Podríamos añadir una docena de testimonios parecidos. El gobierno jordano lo sabe, lo saben las organizaciones internacionales. Por eso, como nos resumía el portavoz de una de ellas, no pueden pensar en los 10 años que recordamos, sino en qué hacer en los 5 próximos para responder a este reto. Y en Bolivia, la justicia envía a prisión a la expresidenta interina, y a n i n e Áñez, que se declaró mandataria tras la salida del país de Evo Morales. ¿Siente que la han dejado sola, expresidenta? No, yo tengo todo el apoyo del pueblo, así como t o d o La justicia el... la ha condenado a cuatro meses de prisión por delitos de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis de 2019. Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Hoy por hoy, con á n g e l Barceló. España y Francia retoman hoy las cumbres bilaterales. Después de cuatro años paradas, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron viajan a m o n t o b a n donde está enterrado Manuel Azaña, para homenajear al exilio español y Macarretero. Buenos días. Buenos días. Desde 2017 en Málaga nos e celebra una bilateral de España y Francia. Y para esta edición han elegido simbólicamente esta ciudad, donde está enterrado Manuel Azaña. Un gesto de Macron al que el gobierno concede especial importancia porque van a firmar un convenio sobre la doble nacionalidad. Es muy excepcional, según. La Moncloa, España no lo tiene con ningún otro país europeo y va a beneficiar fundamentalmente a descendientes del exilio. Aquí a m o n t o v á n solo se desplazan hoy Sánchez y Macron, pero en esta jornada van a participar una docena de ministros de ambos países de forma telemática. Van a hablar mucho de la pandemia porque los presidentes quieren acercar posiciones para el Consejo Europeo de finales de mes, pero también de infraestructuras o de educación. De hecho, los ministros de universidades van a activar una tabla que fija la equivalencia de notas entre 6 Sistemas para facilitar el intercambio universitario. No, espera, espera. Ahora. La cumbre es una de las citas de este lunes, pero la política va a seguir girando en torno al adelanto electoral en Madrid y la moción de censura en Murcia. Sara Selva, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. A las 11 se reúne la Ejecutiva de Ciudadanos y allí Inés Arrimadas, que descarta su dimisión, va a anunciar cambios en los órganos de dirección del partido para intentar frenar las críticas internas. En Murcia hay reunión de la mesa de la Asamblea para decidir cuándo se debate la moción de censura y en Madrid también se reúne la mesa después de que ayer la justicia respaldara el adelanto electoral de Ayuso. Los partidos se preparan para la campaña que empieza oficialmente El 18 de abril ya sabemos que Ángel Gabilondo va a volver a ser el candidato del PSOE. Hay dudas sobre si repetirá o no Ignacio Aguado en Ciudadanos y tampoco está confirmado cuál es la candidata o candidato de Podemos. Podemos, que por cierto se ha mantenido prácticamente en silencio ante este terremoto político, aunque mira con cierta alegría el fracaso de la alianza entre PSOE y Ciudadanos en Murcia. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En las filas moradas eran conscientes de que para el PSOE Ciudadanos era un socio importante, pero entendían que incompatible con la mayoría de investidura. Así que en el partido se han centrado en confrontar. La labor de la coalición con estos acontecimientos cargando contra el PP, aunque algunos dirigentes bromeaban también con la fiabilidad de la formación naranja, pidiendo a los socialistas que dejen los giros centristas. Eso en clave nacional. En Madrid, la convocatoria ha pillado con el pie cambiado. La posible candidata Isa Serra está pendiente de inhabilitación y ya se ha dirigido a la dirección y al propio Pablo Iglesias para valorar otras candidaturas. La confluencia con más Madrid se antoja imposible. El reto es superar el 5% y aprovechar lo que entienden como una oportunidad para desalojar a la presidencia. Hoy hay un par de citas en los tribunales. En la Audiencia Nacional declara Ángela Cebes, el secretario general del PP, como testigo en el juicio de la Caja B del partido. Y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, declara como investigado ante el juez que investiga el caso Neurona. Y en Bruselas, este lunes hay Eurogrupo. Los ministros de la Eurozona van a debatir sobre las ayudas económicas que se han puesto en marcha para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Buenos días. Hola, buenos días. La comisión ha dicho que el retorno a la senda fiscal del 3%. Cuando hablamos de déficit, debiera postergarse hasta dentro de un año y medio, pero Alemania cree que es prematuro dar el plazo por bueno y vincula el regreso a la contención de en el gasto a las próximas previsiones de primavera. La decisión oficial sobre este tema se debe empezar a tomar este próximo mayo, aunque la posición del gobierno de Merkel implica que quizás el debate no genera consenso, porque evitando criticar a Bruselas, sus portavoces en esta capital sí que cuestionan que pueda. Darse por hecho el gasto ilimitado todo el año que viene. Un tema que esta tarde tendrán que empezar a estudiar los ministros del euro. Sobre la pandemia, Países Bajos también ha decidido suspender la vacunación con AstraZeneca por los casos de trombos que se han detectado en algunos países europeos. Se suma a Irlanda, Noruega o Dinamarca, que también han suspendido su uso. La farmacéutica no ha encontrado de momento evidencias que relacionen los trombos con las inyecciones. Hoy entra en vigor un endurecimiento de las restricciones en la mitad de Italia que afecta a 40 millones de personas. Cierran los colegios que abren, en cambio en Portugal, que empieza e s t el u n e s su desescalada. Y se cumple un año desde que entró en vigor el estado de alarma. Desde entonces se han puesto decenas e De recursos contra la medida o querellas contra los miembros del gobierno, pero de momento todas han sido rechazadas, Alberto Pozas. El estado de alarma tardó muy poco en llegar a los tribunales. Decenas de recursos y pleitos contra el propio estado de alarma y contra casi todas sus derivadas.、Es、legal, en constitucional, y por eso lo hemos recurrido, tanto el primero como el segundo. Algunos han sido enviados al constitucional, que tardará un tiempo largo en dictar sentencia. Y por lo penal, el Supremo ha dejado claro que no va a investigar al gobierno por declarar y utilizar el estado de alarma. Por lo contencioso, el Supremo hasta ahora ha avalado todas y cada una de l a s Consecuencias del estado de alarma que ha tenido que estudiar. Por ejemplo, la obligación de llevar mascarillas, restricciones al movimiento o limitaciones a eventos deportivos. Lo que sí han hecho los jueces del tribunal es reconocer que durante la primera ola, sanitarios y policías de todo el país estuvieron desprotegidos. Y lo que el supremo nos ha dicho es protección para los profesionales. Después de varias denuncias de sindicatos médicos y también de la chanza. Vamos con el primer repaso de la semana a La Prensa. Sara. En casi todos el titular es político. El mundo dice que el PP ultima más fichajes de ciudadanos y menciona entre esos posibles fichajes. A Begoña v i l l a c í s o a Marcos de Quinto. En ABC dicen que Ciudadanos está a punto de partirse en dos, que la marcha de Herbías abre la puerta a una sangría en el partido. En La Razón cuentan que Rivera ha contactado a cargos de Ciudadanos con la intención de tumbar arrimadas. En este periódico entrevistan además a Rocío Monasterio, que dice que Ayuso va a tener que entenderse con Vox. Y en el periódico dicen que Ciudadanos se desquicia. Más allá de Ciudadanos y de las elecciones en Madrid, el país cuenta que el Gobierno, el PP y la Casa del Rey están negociando reformas de la corona para darle, por ejemplo, más transparencia, pero d e Descartan una ley específica y aparecen en varias portadas las imágenes de las protestas en Londres por el asesinato de una mujer de 33 años que fue secuestrada y asesinada supuestamente por un agente de la policía. Las cinco preguntas que nos hacemos este lunes: ¿Cree Ciudadanos que su futuro pasa por mover algunas piezas en la dirección del partido? Ya sabemos que Fran Herbías se suma al PP, pero ¿sabemos si Herbías suma algo al PP? ¿Hará fortuna en la sociedad madrileña ese lema de socialismo o libertad? ¿Durante cuánto tiempo se va a arrepentir el PSOE del desastre de su moción de censura en Murcia? ¿Y qué está aportando realmente a este país todo este revuelo político? El ojo izquierdo. En Hoy por Hoy. José María Izquierdo, buenos días. Buenos días, á n g e l s Seguro que ustedes se preguntaban a menudo para qué servía Teodoro García e g e a Y este señor, decíamos perplejos, ¿cumple algún cometido útil para el pimpollo casado, más allá de lanzar p r o g r a m a s tan i n c a n t i a r i a s como estúpidas? Pues sí, ahí lo tienen ustedes. Desenfunda rápido y se saca de la buchaca la cartera de los sobornos más raudo que nadie. ¿Que se necesita una consejería para un transfuga? d o Por un poco más le pongo tres. s u e l t o y complementos, s u e l t o y complementos, sí señor. Chofer y coche oficial y hasta un propio con paraguas para los días que llueva. Habrá que recordar que hace años los atracadores se ponían máscaras para los atracos. Ahora con la mascarilla ya no hacen falta. ¿Qué tipos y tipas tan corruptos, tan faltos de principios, tan sinvergüenzas? Y llévense su medalla quienes prepararon la moción. Que vaya manera de conocer la catadura moral de sus pretendidos compañeros de viaje. Pues con esos mimbres, Ayuso pertenece a la misma raza ubérrima, tendremos que lidiar en Madrid. Más Vox. Ustedes verán. Segundo aviso. En la cadena Ser, hoy por hoy. Pedro Blanco. 6 y 38, 5 y 38 minutos en Canarias, es lunes, y los lunes Jordi Carbó se asoma a este mapa. Jordi, hola de nuevo. Aquí estamos, ¿cómo estamos? tú? Pues bien, mira, de lunes, de lunes. Bien, cuéntanos qué es lo más inmediato, Jordi,、eh, este lunes o este arranque de la semana, lunes, martes, más o menos tranquilos. Sí, en una situación que es propia de principios del mes de marzo, aunque ya estamos a mediados, y es que el frío de ahora invita a abrigarse con temperaturas en muchos casos invernales. Está helando en gran parte, por ejemplo, de la meseta norte, con valores de 0 a 5 grados negativos. También hace frío en el resto del país, no tan acusado, pero como decíamos,、eh, como suele. Pasar en marzo, si anunciamos un día soleado radiante, este frío actual se convertirá casi con toda seguridad en un ambiente agradable durante la tarde. Máximas de 15 a 20 grados, al sol el ambiente, como decíamos, será incluso suave, incluso más de 20 en Canarias, también en el Valle del Guadalquivir. Bueno, así que después de comer, un paseo, un paseico agradable. ¿Será fantástico?、Eh, pero ojo, porque en la segunda mitad de la semana las cosas parece que van a cambiar, ¿no? Pues sí,、eh, se acercan los últimos días del invierno astronómico, pero tendremos la sensación de ir atrás en el calendario. No mañana, tampoco pasado, porque la situación será prácticamente idéntica a la de hoy. Algunos chubascos en el Cantábrico más o no r i e n t a l como novedad, a partir del miércoles en el Mediterráneo. Y a partir del jueves, las temperaturas empezarán a bajar en todo el país, un descenso que será pronunciado a finales de semana, cuando a pesar de que hará sol en la mayor parte del país, las temperaturas, tanto durante las noches como también durante los días, serán de pleno invierno. Cuando dices Pronunciado, pronunciado, ¿cuánto es un descenso pronunciado de temperaturas? Venga, Madrid, si hoy puede alcanzar una máxima de unos 16, 17 grados, el domingo ya veremos si se superan los 5. Pero bueno, pero no, es Jordi, no, esto no puede ser. esto、no、puede ser. no Yo、eh, solo informo, ¿eh? No haz tengo nada. Algo que ver. para que esto cambie.、No、porque los fines de semana, hombre, que es cuando uno puede tener más tiempo. Bueno, pues nada, a iremos contándolo a lo largo de la semana. Gracias, Jordi, hasta luego. Adiós. Hay otra historia que nos ha llamado poderosamente la atención. Cada lunes, durante estas últimas semanas, les hemos estado contando cómo la Policía Municipal de Madrid tuiteaba vídeos de sus intervenciones en fiestas ilegales, en locales o en pisos. Bueno, el fin de semana pasado, más de 270 fiestas. Y este fin de semana, pues sorprendentemente, este fin de semana lo que dicen es que apenas ha habido un puñado de nada. 20, 30 fiestas en los perfiles de la Policía Municipal de Madrid, ni un vídeo, oigan, ni un solo vídeo de intervenciones en fiestas ilegales. ¿Será que de repente han dejado de venir franceses? ¿Será que de repente han dejado de haber fiestas? ¿Será que de repente los vecinos nos llaman a la policía cuando、eh, se organiza un salao en el local de debajo de su casa? ¿O será que han decidido no contarlo? No lo sé. Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Será que de repente es la pregunta de esta mañana. Llama mucho la atención el silencio de la policía municipal este fin de semana en redes sociales y los datos que ha conseguido únicamente Telemadrid. Las intervenciones han bajado un 50% este viernes y este sábado. Según esos datos de la policía, el fin de semana solo se ha intervenido en 34 fiestas ilegales en locales de ocio donde no se respetaban las medidas de seguridad y 7 en apartamentos turísticos donde se estaban produciendo reuniones. No autorizadas. Eso sí, según la policía, se han desmantelado cerca de 300 botellones, que es donde inciden ahora está el s t á e mayor peligro. Hay que recordar que el pasado fin de semana se intervinieron también en viernes y sábado en casi 270 fiestas ilegales, 35 de ellas organizadas en pisos turísticos. De 270 fiestas a 37 este fin de semana. Sí. Ese es el dato, ¿no? Decías. Bueno, el dato que date l e Madrid, ¿no? Apenas 40 fiestas viernes-sábado en comparación con las 270 del fin de semana pasado y de los anteriores fines de semana, donde también se registraba una media de 250 fiestas solo viernes y sábado en Madrid. Qué llamativo. Gracias, Laura. Gracias. Qué llamativo. Buenas noches en Londres. Movilización de miles de mujeres frente al Parlamento en una queja que ha ido subiendo de intensidad tras el asesinato de una mujer a manos de un agente. Y sobre todo en las últimas horas por la violencia policial del sábado durante la primera movilización mayo. Sí, miles de mujeres volvieron a concentrarse ayer domingo en Londres exigiendo justicia por el asesinato de Sarah Everand, una mujer de 33 años raptada y asesinada a comienzos de este mes, supuestamente por un agente de Scotland Yard. ¡Sí, sí, s Las marchas exigen que las calles sean seguras para las mujeres y han criticado la dura intervención de los policías que el sábado dispersaron esa primera vigilia convocada sin permiso a pesar de las restricciones vigentes por la pandemia. Cuatro mujeres acabaron detenidas y las escenas de tensión han puesto contra las cuerdas a la jefa de Scotland Yard y también al propio gobierno de Boris Johnson. El primer ministro se declara muy preocupado por esas imágenes y hoy se va a reunir con su ministra del Interior para tratar este asunto. Hoy la mañana, esta canción es, en opinión de los que eligen los premios Grammy cada año, es la canción del año. Su autora es Ger. Me dice Sonia Palomino, sin embargo, que lo relevante es que la diosa Beyoncé es Sonia un poco más diosa todavía. Sí, porque esta noche se ha convertido en la mujer con más Grammys de la historia. 28 premios en toda su carrera, con los 4 que ha conseguido esta noche, incluido uno que comparte con su hija de solo 9 años. Por el vídeo de este Brown Skin Girl, que resume muy bien lo que ha sido esta gala, que más allá de las restricciones por el COVID, ha estado marcada por un mensaje a favor de la lucha racial y con las mujeres como protagonistas. El premio Mejor Canción ha sido para ese hit de la cantante Her, que se hizo en homenaje a George Floyd, el hombre negro que murió a manos de la policía. Dual Ipa se ha llevado el premio al Mejor Álbum de Pop. Don't show up, don't Ha protagonizado una de las actuaciones de la noche. Taylor Swift se ha hecho con el Grammy a Mejor Álbum del Año y la grabación del año ha sido para Billie Eilish. Entre los que se han estrenado ganando un Grammy, Harry Styles por la mejor presentación solista pop. Sugar, I, sugar, I, sugar, I, sugar, I... Y el acento en español lo ha puesto Bad Bunny, el puertorriqueño ha conseguido su primer Grammy, el de Mejor Álbum Latino, por su disco Yo Hago Lo Que Me Da la Gana. Sampe, de nuevo, ¡Hola, Sampe! ¿Más? No está mal, muy buena. No está mal, no está mal. Así te vienes <risa> arriba y el deporte de hoy te va a salir、sí. bordado, bordado. Bueno,、pues、venga,、vamos. hablemos del Barça, que puede ponerse esta noche a cuatro puntos de la t l e t i c m Sí, recibe desde las nueve alcoholista, Barça Huesca, con carrusel en directo desde las nueve menos diez para acercarse un poco más al liderato, aprovechando el empate del Atlético el sábado en Getafe. Sigue remontando el Barça poco a poco hacia el liderato, pero Kuman se agarra a la filosofía Simeone. Partido a partido, como hemos hecho últimamente. No mirar la tabla, no podemos fallar mucho más, porque Atlético. Que va fuerte, Real está ahí también. Pensar en nosotros mismos, partido a partido. 31 puntos de 33 ha logrado el Barça en las últimas jornadas y pese a que empiezan a salir los rumores de su salida del banquillo con nombres sobrevolando su figura, lo dijo Manu c a r r i l l o e n el larguero, si se lo toma el holandés. Si yo tengo que contestar a nombres de entrenadores o nombres de jugadores que sacó un periodista, estamos más metidos en contestar nombres y jugadores y entrenadores q u e Entonces no te falta, yo creo que como entrenador t e n g o un contrato y estamos mejorando muchas cosas y hay que seguir. Que ese nombre era el de Nagelsmann. La noche será histórica para el c u l é porque hoy Messi alcanzará a x a v i Hernández con 767 partidos como el jugador que más encuentros oficiales ha disputado con el Barça. En lo deportivo volve a Araujo y es baja en el Huesca el lesionado Gastón Silva. Y será el partido que cierra la jornada 27 en primera que anoche nos dejaba la victoria del Sevilla 1-0 sobre el Betis en el Pizcuán con el Golden Nesiri. Lopetegui felicitaba a sus jugadores. El Betico Canales se quejaba de la actuación arbitral. Vale, por los s e g u i l i s t a s y también por mis jugadores, n o porque、eh, creo que se lo merecían. Estaba haciendo un gran esfuerzo extraordinario, titánico.、Yo Estoy seguro que toco el balón y luego me toca a él. Creo que si entro a, a valorar ese tipo de cosas me va a perjudicar. El domingo también nos dejó el Ibar 1 v i l l a Real r 3, Granada 1, Real Sociedad 0 y Z0 Athletic 0. a s i g u e líder Atlético Madrid: 6 puntos sobre el Real Madrid, 7 sobre el Barça y 12 sobre el Sevilla. Barça y Sevilla, un partido menos, todos ellos en Champions. Real Sociedad y Betis ocupan plazas de Europa League. El descenso es para la v BSI Bar y Huesca, el Huesca con un partido menos. Y también se completa esta noche la jornada 29 en segunda con el Almería a l Corcon a las 7. El mayor que el e s p a n y o l ocupan las plazas de ascenso directo. Almería con un partido menos, le gané ese s p o r t i r y Rayo Vallecano en promoción. Descenso al Corcon también con un partido menos. Cartagena, Sabadell y Albacete. Además, esta mañana, lista de Luis Enrique desde las once y media a través de redes sociales, lista para los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 ante los tres primeros rivales: Grecia, el 23 de marzo en Granada, Georgia, el 28 en Tbilisi, Kosovo, día 31 en Sevilla, con la posible novedad de la llamada del barcelonista Pedri. Y j o a n Laporta presenta hoy su aval ante la Liga, último trámite que le resta para ser nombrado oficialmente presidente, un aval de 126 millones de euros que formalizaron ayer el propio Laporta y sus 15 directivos, a los que se sumará hoy. Hoy Eduard Romeu, que será el nuevo responsable económico, sustituyendo a Jaume Giró. El miércoles o el jueves serán confirmados ya oficialmente. Y en baloncesto, el Real Madrid se imponía anoche en Basconia. Los de Laso continúan líderes con dos victorias sobre el Barça y un partido más. Mañana Barça Unicaja a las seis y media. Gracias, Ampia. Hasta luego. Venga, chao. Y en la tertulia de hoy, Cristina de la h o z i g n a s i g u a r d a n s y Antón l o z a d a Estas son para él las claves de Estelones. Dos días. La justicia ha dado una patada a seguir a la patata caliente de las elecciones en Madrid. Mantiene la convocatoria, pero no decide sobre el fondo del asunto. Ya saben, ¿qué fue primero? ¿Las censuras o la convocatoria electoral? ¿El huevo o la gallina? Lo cierto es que parece que las madrileñas y los madrileños irán a votar no porque lo necesiten o lo hayan pedido, sino porque le conviene a Díaz Ayuso. Si alguien tenía un plan en todo esto, desde luego lo está disimulando muy bien. La teoría del caos se reformula a la española. Una mariposa bate las alas en Murcia y un maremoto sacude la política hispánica. Lo que iba a ser un win-win va a terminar convertido en un gigantesco luz-luz. Pedro Sánchez y el PSOE se quedan sin socio a su derecha, mientras Ciudadanos entra en un centrifugado total. Y a Pablo Casado no le queda otra que entregarse a Díaz Ayuso y a Vox, porque necesita retener Madrid. Porque si lo pierde, será culpa suya. Y lo peor de todo, si lo gana, será una victoria de Díaz Ayuso. Así que prepárense, se lo van a preguntar mucho hasta el 4 de mayo. ¿Qué prefieren, socialismo o libertad? Yo lo tengo claro: vacunas. Hemos empezado hoy por hoy, este lunes 15 de marzo, con Elena Castro en la producción, Ángel Cabrera y Roberto m a j á n en la realización. Y a partir de ahora, más noticias en la serie 7 menos 10, 6 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy, Madrid. Laura Gutiérrez. Buenos días. Despertamos con temperaturas frías este lunes en Madrid, aunque esta tarde los termómetros van a rozar los 20 grados incluso en puntos como Aranjuez o Alcalá de Henares. Día de sol, de cielos despejados en toda la región. El 4 de mayo habrá elecciones anticipadas en Madrid. La decisión de la justicia ya está tomada, aunque todavía el fallo no es firme. Cabe recurso ante el Supremo, un movimiento que va a decidir este lunes la mesa de la Asamblea. Los jueces hacen prevalecer la decisión de la presidenta Ayuso sobre las mociones de censura. Propuestas por PSOE y Más Madrid. Alfonso Gea. El razonamiento jurídico fundamental de este fallo es que, para que el decreto de disolución de la Asamblea pudiera ser suspendido, la moción de censura tendría que haber estado en marcha, no s o l o registrada y ni siquiera con una fecha para su celebración. Pero además, los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, cronómetro en mano, han localizado el instante en el que Isabel Díaz Ayuso estampaba su firma en ese decreto, a las 12 y 25 minutos del 10 de mayo. Y a esa hora, dicen los jueces para concluir, no había en trámite. Ninguna moción de censura en la Asamblea de Madrid. Una resolución judicial que ha logrado la unanimidad de los cinco magistrados tras dos días muy intensos de profundas deliberaciones jurídicas, con puntos de vista muy distintos y con la mirada puesta en la jurisprudencia. Cabe recurso de casación ante el Supremo porque no se han aceptado tampoco las medidas cautelares, lo que puede llevar el asunto a la sala tercera del Alto Tribunal. Así que si no hay movimientos judiciales añadidos, la decisión está tomada y los grupos políticos ya están en modo pre-campaña. PP y Vox exultantes, porque están convencidos de que las urnas les van a tratar mucho mejor el 4 de mayo, con ciudadanos debatiéndose entre quién será su cabeza de cartel en este momento agónico para el partido. John Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, optimismo en el PP después de la decisión de la justicia y de cara a los comicios del 4 de mayo. Los populares esperan que no haya más recursos por parte de la mesa de la Asamblea y prevén una mayoría absoluta. Alfonso Serrano, portavoz en la s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 Alma, corazón y cerebro para que el 4 de mayo podamos despedir a la peor presidenta en el peor momento. Vox es otro de los partidos que salen reforzados de esta situación. Celebran que haya elecciones mientras Ciudadanos insiste en que no es momento mientras todavía no tienen candidato. Por primera vez desde que Madrid aplica restricciones por zonas básicas de salud, solo hay un área con limitaciones de movimientos esta semana. Se trata de Morata de Tajuña. Se levantan las restricciones en las 15 zonas básicas donde estaba prohibido entrar y salir sin causa justificada. Eso sí, el miércoles empezará el cierre perimetral de toda la región por el puente de San José. Madrid finalmente acatará también en Semana Santa. En las últimas 24 horas los contagios han seguido bajando. También los pacientes ingresados en las UCI. s l i d i a Pallo, buenos días. Buenos días. Sanidad ha notificado 526 nuevos casos positivos, de los cuales 268 corresponden a las últimas horas. Son casi 1.000 positivos menos que el sábado, aunque 50 más que la semana pasada. Aumenta la presión asistencial en planta, pero disminuye en la SUCI. Hay 1.641 pacientes ingresados en los hospitales de la región. Son 73 más que el día anterior, pero 11 menos los que precisan de cuidados intensivos. Datos que disminuyen notablemente si los comparamos con los de hace una semana. En cuanto al número de muertes, Por coronavirus aumenta ligeramente. Este fin de semana se han registrado 45 fallecimientos, 27 el sábado y 18 el domingo. Son seis más que el fin de semana anterior. ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal las carreteras? d e j e t e Patricia Riega, buenos días. Muy buenos días, pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la entrada a la capital por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque. La A42 muy congestionada en el acceso en la zona de Parla y también en Fuenlabrada y r e t e n c i o n e s ya en la M40 en Vallecas en sentido norte.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 A las policías, las amas de casa, las emprendedoras y las cocineras. A las conductoras, tanto de metro como de autobús. A las calzonas, doblegando la curva de la desigualdad. Comunidad de Madrid.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 Yamóvil, Yamóvil, Yamóvil, Yamóvil. Cuando y a m o v i l te ofrece hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado, es porque estamos seguros de que nadie, nadie podrá mejorar nuestra tasación. n y a m o v i l de toda la vida! ¡Qué locura! ¡Ja, <risas> ja, ja! ¡Yamóvil, y a m ó v i l Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, a m a v i r son un lugar seguro. Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos. Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza. Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. a m a v i r nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901-30-2010. 901-30-2010. Epson te ayuda a ahorrar tiempo y dinero al imprimir. Si pagas una cuota al mes para ver tus series y películas favoritas, ¿Por qué no imprimir cómodamente cuanto necesitas por una pequeña cuota mensual? Tu solución es ReadyPrint. Suscríbete desde menos de dos euros al mes y olvídate de buscar cartuchos, porque la vida puede ser más sencilla. Pásate a ReadyPrint. Ahora tres meses gratis usando el código SER3 en Epson.es. ReadyPrint. ¿Sabes que el 80% de la información nos llega a través de los ojos? Por eso es tan importante que acudas a revisión al óptico optometrista al menos una vez al año. Te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales. No te la juegues con tu visión. Acude a tu óptica de confianza o visita r e v i s a t u v i s i o n e s Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Visa y el Ayuntamiento de Madrid con el comercio local. Soy Nino r e d r u e l l o y hace un año empezamos con el delivery de Armando, bueno, como algo temporal. Y ahora es otra forma súper importante de llegar a nuestros clientes. Sin duda, la digitalización nos ha hecho más fuertes. Visa, porque donde compras importa. Desconectar siempre los enchufes, utilizar más la bicicleta, dejar de comprar botellas de plástico, cambiar la alimentación, reducir la huella de carbono parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos ahora protege el planeta. Ven a conocerlo a Tibermotor Sur. Hace un año empezó todo. ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia? Del 15 al 19 de marzo en la Ventana de Madrid buscamos respuestas. Cada día, un especialista en sociología, urbanismo, medicina, pandemias y economía nos ofrecerá la imagen del Madrid de hoy y de mañana. La Ventana de Madrid con Javier Casal. Patrocina Office Deco. La imagen de su oficina. El Ayuntamiento de Móstoles celebra este lunes un pleno extraordinario para reprobar a varios concejales del PP por su conducta imprudente en estas últimas semanas de pandemia. Uno de estos s i e d i l e s dio positivo por COVID, pero no avisó al pleno que se reunió mientras el concejal esperaba los resultados de la prueba.、A、ser Madrid o Estebel n Campos. El pleno de reprobación será este lunes y se va a reprobar al Partido Popular y a dos de sus concejales, a m i r i n a Cortés y a Mercedes Parrilla, pero no se va a pronunciar sobre Eduardo de Santiago, el concejal que está hospitalizado. Por COVID-19. Desde el Ayuntamiento de Móstoles han convocado este pleno para reprobar al Partido Popular por su conducta imprudente tras no guardar la cuarentena preventiva después de que uno de ellos diese positivo por COVID. Desde el Partido Popular niegan que ninguno de sus miembros haya sido calificado como contacto estrecho por ningún profesional sanitario e insisten en que el edil ha cumplido con los protocolos sanitarios establecidos por su centro de salud. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una menor a ocho meses de libertad vigilada por agredir a un policía de varias patadas. Sucedió hace un año, unos días después de entrar en vigor, el estado de alarma cuando los agentes iban a identificar a esta menor para saber si se estaba saltando el confinamiento. Y la policía ha desarticulado, en colaboración con agentes de Colombia, la mayor red de distribución de cocaína de Madrid en una operación que se ha saldado con 12 detenidos y 600 kilos de droga incautados. Tenemos ahora mismo 5 grados en el centro de la capital. you